les que muy pronto les traeremos un montón de sorpresas con el inicio de este año todo el equipo de Espacio en Blanco ha hecho un esfuerzo para ultimar un montón de proyectos que venimos preparando desde hace meses con un poquito de suerte la próxima semana iniciaremos nuevas secciones en el programa tendremos debates intensos sobre los temas más interesantes informes monográficos de investigación concursos, tertulias y un montón de sorpresas y también también comenzaremos ya a poner en marcha nuestro club de amigos recuerden que como tantas veces nosotros fuimos los primeros en lanzar la idea de ese club de amigos otros nos han imitado formando club de amigos parecidos pero el nuestro comienza a nacer con este, año, con este nuevo año un año en el, que, en el que sin duda vamos a dar mucho, mucho que hablar Y empezamos el año dando que hablar posiblemente sobre un tema en el que todo el, mundo, todo el mundo ha estado interesado alguna vez, por lo menos los que navegamos en este mundo del misterio. Un tema especial, un tema que hace mucho tiempo queríamos tratar en este programa, pero quizá no era el momento apropiado. Esta noche, por fin, hemos convencido a nuestra invitada... ...un manojo de nervios... ...para que nos cuente sus secretos... ...y nos sirva de guía en ese viaje... ...al reino de un linaje de brujos... ...y a un personaje que ha hecho correr... ...ríos y ríos de tinta... ...Carlos Castaneda... ...y su mentor, don Juan Matus... ...Concha Labarta, buenas noches... ...Hola, buenas noches... ...doña Concha, se suele decir al empezar el programa... ...buenas noches... <ríe> ...buenas noches... ...¿se están pasando los nervios? Sí, seguro que sí... ...y un oh. saludo antes de nada para Miguel... ...que se recupere... ...esperamos que sí, que sea prontito... ...por fin, después de un montón de tiempo esperando eh no solo nosotros, sino que parece que ahora sí se puede hablar de Carlos Castañeda y conocer más de cerca las enseñanzas, parece que ha empezado un nuevo tiempo en ese en ese linaje de brujos de Don Juan. Uh -huh. Ellos parece que han decidido abrir su mundo y, y están celebrando ahora muchos seminarios, encuentros multitudinarios con mucha gente, y sí si efectivamente es una decisión es una decisión suya sin duda la de abrir su mundo. Y nosotros vamos a abrir el el programa y el tema con una primera introducción que ya nos facilitan nuestros compañeros. <risa> Por favor, el señor Castaneda Puede que se haya inscrito bajo el nombre de Joe Cortez Igual que usted, los periodistas del mundo entero han intentado saber Y nunca han podido encontrar al señor Aunque los botones siempre saben más que los porteros El señor era como yo, un universitario, un antropólogo Quería escribir una tesis sobre plantas medicinales Cuando conoció en México a un brujo yaqui Convirtiéndose él mismo en brujo yaqui ¿Hay un brujo yaqui aquí? Uno no encuentra brujos ya aquí en los hoteles Aunque... Aunque qué Página 94 Nada distingue a un brujo Jackie Es un hombre como usted y como yo Es simplemente un hombre sabio Que transmite realmente su sabiduría Desde tiempos remotos Él es quien decide encontrarse con usted Cuando quiere y donde quiere Sin duda no se corresponde a la idea Que nos hacemos de él Sus libros han sido traducidos a docenas de lenguas Y son reeditados constantemente Cientos de buscadores han tratado de seguir sus pasos Muchos incluso pretenden hablar en su nombre Pero muchos también creen que no existe Afirman que Carlos Castaneda es una simple creación editorial Para vender libros de ficción No existen fotos ni grabaciones magnetofónicas de Carlos Castaneda Nadie sabe cómo es Su pasado, la historia de su vida, su aspecto físico Son enigmas sobre los que se han desarrollado todo tipo de especulaciones Antropólogo, brujo, fraude editorial, mito ¿Quién es Carlos Castaneda? Su nombre inmediatamente sugiere en sueños y acechos brujos una puerta a mundos insontables y tan solo accesibles a unos pocos elegidos. Veamos qué opina nuestra invitada. Hoy quiero recordar que se le llamó el abuelo de la nueva era Y desde entonces ha hecho correr ríos de tinta y especulaciones, gente que habla en su nombre Algunos incluso afirman que no existe, que Carlos Castaneda fue un montaje editorial para vender libros ¿Existe Carlos Castaneda? Yo creo que sí <risa> Por lo menos creo que he conocido a Carlos Castaneda <risa> hasta que nada me demuestre lo contrario no solamente yo ahora fuera de bromas claro que existe y lo conoce mucha gente no es eh, precisamente un personaje asequible o que se, pre o que se presente eh, pues a grandes actos o haya fotografías o en fin, todo este asunto lo ha, lo ha mantenido siempre con mucho cuidado pero eso no quiere decir que durante años no haya tenido contactos con, con gente ha viajado mucho a, a México ha estado en Estados Unidos y bueno, pues se ha reuni reunido con grupos normalmente pequeños pero que a lo largo de los años suman un buen número de personas yo no sé si podría decir que Concha Labarta es una de las personas o la persona que en España más sabe sobre Carlos Castaneda no, no seguramente no entonces no lo voy a decir, aunque lo piense no lo voy a decir en, resúmenos un poco para la gente que pueda no estar demasiado familiarizada con el personaje cuando publica unos libros a mediados de los años 60 cuál es la historia de castaaña sí bueno pues eh, un poco eh, vuestros compañeros lo han, lo han resumido muy bien al principio es eh, la historia de por lo menos la historia que nos cuentan los libros es la historia de un antropólogo que va a hacer una tesis doctoral sobre el uso del peyote por las culturas mesoamericanas y allí tiene un encuentro con, con este individuo eh, increíble que, que bueno pues ha llenado los, los sueños y la imaginación de, de muchísima gente durante mucho tiempo y sigue haciéndolo que es juan mattus un un indio yaqui eh, no precisamente por yaqui le correspondía su conocimiento, quiero decir, no es un conocimiento exactamente yaqui eh, había muchas otras personas en, en su grupo unas de ascendencia india otras eh, incluso europeas Y, y bueno, pues lo que el, el, el aprendiz que va a hacer una tesis doctoral de, de algo Pues se convierte en, en lo que nunca hubiera esperado Que es en un aprendido brujo Y poco a poco lo va, Don Juan lo va atrapando en, en las redes No Don Juan, sino que el, el conocimiento que Don Juan le da Es una cosa tan, tan magnífica y tan espelumnante Que él queda irremisiblemente atrapado, ¿no? normalmente oímos hablar de Castaneda quizá más en el ámbito del mundo del misterio ¿no? relacionado con la brujería con la tradición chamánica sin embargo en el mundo de la antropología también se ha hecho un nombre por marcar quizá un hito, o una revolución yo casualmente esta tarde me encontraba por aquí por Madrid por la calle con un, con un amigo antropólogo y al comentarle el tema del programa de hoy ...pues manifestaba su interés... ...un personaje que no está demasiado metido... ...en las cuestiones de la brujería ni demás... ...pero que desde un punto de vista exclusivamente antropológico... ...yo no sé si, Mar si Castaneda marcó un estilo... ...o una revolución en el mundo de la antropología... ...si es creíble... ...sí, sí, de alguna manera yo creo que sí... ...no fue el, el único... ...hubo un grupo de, de antropólogos... ...que en la década de los 60... ...se dedicaron a hacer otro tipo de, de antropología... ...ya no la del erudito occidental... ...que va y lo observa todo con frialdad y raciocinio... ...y acaba plasmando en un papel... ...que se trata de culturas inferiores... ...o de culturas primitivas... ...sino que se trataba de, de antropólogos... ...que se implicaban muchísimo más en esa cultura... ...que trataban de comprender... ...de llegar a, a, a un grado de síntesis y de conocimiento... Y, ...y desde luego Castaneda... ...a ese respecto ha sido uno de las, una de las personas... Que, ...que ha inaugurado, diríamos... ...esta nueva manera de hacer antropología, ¿no?... ...lo que pasa es que a partir de un cierto punto... Eh, ...Carlos Castaneda deja ya de ser antropólogo... ...y sus libros dejan de, de mostrar... Un, ...un panorama étnico, cultural... ...o un sistema de conocimientos... ...para convertirse en otra cosa distinta es una progresión converse, eh, una, una conversión progresiva del, del antropólogo en brujo y, y también a partir de ese instante es cuando muchas una gran parte de la arqueología hoy perdona de la antropología convencional se irrita enormemente con Carlos castaneda y considera pues que, que, que ha traicionado totalmente los principios de la antropología y unos dicen que está haciendo ciencia ficción otros dicen que en fin ahí ya las opiniones son variadísimas y se escriben multitud de libros ¿no? acerca de qué es exactamente lo que estaba contando Carlos castaneda si respondía a la verdad, si era antropología, si no era antropología... yo creo que para esas alturas al propio Castaneda le era ya bastante indiferente... lo que pudieran pensar. A medida que iban apareciendo sus libros... Eh, pues desde las enseñanzas de Don Juan una realidad aparte, donde el don águila viaje, bueno, todo esto, el segundo anillo de poder todos los libros, se, efectivamente se ve una, una evolución del antropólogo a Brujo y de Brujo a Nahual y no, te, no es un poco paradójico, yo saco que he pensado muchas veces que Castaneda hoy en día eh, digamos que sienta por gente de una formación racional o de una formación universitaria, mentes equilibradas para adentrarse en este, en este viaje por lo inefable y que sin embargo lo que cuentan sus libros sea absolutamente irracional, incomprensible y, y, y a veces indiscutible en el sentido de que es difícil discutir sobre lo que dicen sus libros. Sí, es una de las, de las cuestiones o de las controversias... ...que siempre va unida al, al, al tema de Castaneda, ¿no? Eh, por un lado, eh, me comentas pues que es una persona eh, enamorada... De, ...del conocimiento y que es una persona de, de formación occidental... ...y demás, efectivamente eso es así. Eh, yo creo que, que de alguna manera eso también respondía... ...a una estrategia pensada por Don Juan... ...cuando eh, Castaneda apareció ante él... Eh, ...Don Juan creo que vio las puertas abiertas... ...para que un conocimiento que había sido hasta entonces... Bueno, pues... Algo de unos de muy poca gente se convirtiera en un, en un legado final o, o que, que abarca el máximo número posible de gente y castaneda era pues precisamente por su formación occidental un nahual adecuadísimo para, para hacer eso de todas las maneras si algo por algo se caracteriza este sistema de conocimientos es porque no hay en ningún momento hay eh, normas ni un, ni un cuerpo ni un dogma no hay nada rígido el, es continuamente flexible y variable a lo largo de los tiempos ha habido nahuales ha habido líderes de este sistema de conocimiento cada uno ha tenido las características de su tiempo y parecía lógico que el, que el último Nahual tuviera precisamente las características de este Quiero decir que un conocimiento excesivamente indígena o excesivamente nativo puede resultar para los occidentales pues muy ineficaz. O sea, y sin embargo lo que Castaneda ha hecho es trasladar ese conocimiento a, a un corpus que es accesible para todos nosotros, no para la gente que vivimos en las ciudades, para la gente que somos como él, ¿no? yo creo que desde ese punto de vista pues estamos de enhorabuena de que el Nahual de estos tiempos sea precisamente como es uh -huh. al principio cuando Castaneda encuentra a don Juan eh, uno de los elementos que utiliza don Juan para romper quizá, no no sé si sería correcto plantearlo así romper sus esquemas de percepción sus esquemas de realidad es, son las drogas, los, los alucinógenos, el, el peyote, concretamente Y todavía hoy, tú lo sabes mejor que yo Hay gente que habla en nombre de Castaneda Gente que da cursos sobre la vía del Guerrero eh, Que siguen utilizando las tomas de peyote y de alucinógenos ¿Eso tiene algo que ver con el, el sistema del Nahual de estos tiempos? No, no con el de estos tiempos, definitivamente no Y él además, eh, de alguna manera, bueno Se colgó el, el San Benito y se le acusó durante muchos años De haber eh, pues estimulado al consumo de drogas y, y demás Eso es algo que yo creo que, que nunca pretendió hacer Pero que, que bueno pues las, las consecuencias fueron así Pero no, no creo que se le pueda hacer responsable De nada parecido Los indígenas han utilizado los alucinógenos Desde tiempos inmemoriales Y, y, lo, nunca, siguen y lo siguen utilizando Y nunca han tenido problemas con ellos En, en un contexto sagrado ¿no? Que es lo que se ha perdido aquí Él sencillamente en sus libros Creo que transmitió lo que vivía, lo que vivió durante los 13 años que convivió con don Juan y cómo se le enseñó dentro de esos 13 años hubo una época en que efectivamente se le dio alucinógenos, él siempre insiste porque en que la razón de eso fue su, par su, su particular estupidez, no era muy, muy cerrado. Y, y era necesario atizarle con algo, con algo fuerte, ¿no? Pero eso, ese tipo de, de sistema terminó pronto y a partir de entonces eh, don Juan no volvió nunca a utilizar alucinógenos ni de hecho era algo a, los, a lo que ellos recurrían con, con facilidad y las mujeres que, que acompañan a Castaneda ahora y que también fueron instruidas por el mismo grupo de gente nunca, por ejemplo, tomaron alucinógenos, pues, ¿no? Hay muchas mujeres que acompañan a Castaneda, ¿no? Siempre está rodeado de mujeres, pues, igual sí. que don Juan. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Alguien podría pensar que hay algún tipo de intención libidinosa en esa relación? Pues se podrían pensar, de hecho se piensan todas las cosas, ¿no? Pero bueno, hay hombres, ¿no? eso Hay hombres, lo que pasa es que quizás permanecen un poco más en la sombra o demás. Y no sé, lo de que, que este sea un mundo pues muy muy de mujeres, donde la presencia femenina esté, sea muy fuerte, pues eh, fue también elección, de alguna manera, del, del propio don Juan. Eh, Castaneda mismo ha hecho muchas veces alusión a que don Juan tenía una confianza ilimitada en las capacidades, capacidades de la mujer para acceder a otros planos de percepción, para eh, para ser brujas, ¿no? Eh, aunque ellos utilizan este término de, de brujería y quizás eso convendría matizarlo no como nada relacionado con hechizos o con ritos o con oscurantismos, sino que ellos insisten en que son brujos de la percepción, ¿no? Y, y don Juan tenía una confianza ilimitada en las mujeres a este respecto, decía que estaban particularmente bien dotadas para eso y, y bueno, quizás la, la consecuencia sea esto que vivimos ahora, que, que este Nahual pues en encuentra rodeado de mujeres eh, a veces excesivamente poderosas, ¿no? De eso hablaremos un poco más tarde. Y no sería más práctico, digo yo, que castañeda pues saliese en la televisión, eh, te garantizo que todas las, tele, la mayoría de las televisiones estarían encantadas de tener una entrevista con Castaneda, que saliese en programas de radio desmereciendo a todos los que hablan de su nombre, ¿por qué nunca se deja hacer fotografías, mm. no dejan que lo graben? porque ese sea lo de misterio? Bueno, él ha comentado en alguna ocasión que incluso hubo una... Eh, multinacional norteamericana, no sé si la Mastercard o alguna de estas que le ofreció una cantidad de dinero increíble por salir anunciando que Carlos Castaneda utilizaba determinada tarjeta de crédito, ¿no? O sea que son muchos los que han tenido esa idea, ¿no? Sería muy bien. Pero bueno, eh, yo solo puedo responder a esto lo que le he oído decir a él. Eh, él dice que el, el para el brujo es, es imprescindible la fluidez, es imprescindible la anónima el anonimato para poder eh, pasar de un mundo a otro eh, no pueden ser el brujo no puede ser fijado mediante fotografías o no se puede registrar su voz porque eh, ellos viven en un estado de permanente cambio y todo aquello que los ancle en un, en un momento determinado va contra contra lo que pretenden ¿no? entonces eh, pues él ha decidido permanecer inaccesible pero ya digo inaccesible pues eh, entre comillas ¿no? porque ha accedido gente a él y de hecho ahora pues eh, está más accesible que nunca no se podría decir de alguna manera Por ejemplo, tú sin ir más lejos, ¿qué has ha ahí, quiero decir? Sí, bueno, pues tuve la suerte de conocerlo, pero ha habido ha habido otras muchas personas, ¿no? Y y y bueno, hay que respetarle este asunto de las fotografías y demás en esto se sigue mostrando inflexible, ¿no? Y me, me imagino que se seguirá mostrando inflexible hasta el final, ¿no? Me ¿no? Pero quizás no. No no lo sé. Eh, en el mundo de los brujos no hay no hay reglas ya lo, ya te he comentado, es ellos son muy muy variables, no están sujetos a nada salvo al, a lo que les dicta el propio instante, ¿no? Y quizás haya un instante que le diga en que, que tiene que fotografiarse, no no no lo sé. Evidentemente el castañero ahora quizás es... Thank <laughs> you más brujo, o totalmente brujo, y queda poco de antropólogo, ¿no?, de, de aquella herencia. ¿Cómo es el contacto, cómo conociste a tu a una universitaria pragmática española que de repente se encuentra, pues, con un mundo supongo que terriblemente complicado de entender? Sí, es, es muy complicado, nunca, no, yo creo que nunca se llega a entender, ¿no?, ni ellos mismos. lo conociste en México? ¿no? Lo entienden, sí, sí tuve la suerte de conocerlo en México, y bueno, lo conocí, pues, en una de estas reuniones, de estas pequeñas reuniones mm -hmm. que él celebra, pues, pues a menudo, con, con gente, y fui invitada y tuve la suerte de conocerlo, ya antes pues eh, había leído los libros y era una, una de las muchísimas personas interesadas en, en lo que contaba ¿no? y, y bueno, pues luego eh, ha habido algunos eh, contactos pues eh, esporádicos y, y el tema de la entrevista que salió en Más Allá y demás y, y nada más no puedo decirte mucho más al respecto Aunque tú cuando conociste a Castaneda Imagino que no se limitó a una entrevista periodística A una cuestión exclusivamente racional, intelectual Sino que decides aventurarte en esa opción que él presenta bueno, de alguna manera es, no es tanto, no, no, no se puede hablar de una decisión el, el mundo que esta gente o la opción que esta gente presenta está llena, es, es, es muy rigurosa es muy disciplinada y es algo en lo que uno nunca puede decir que está ¿eh? es decir, hay que es, es, es minuto a minuto ¿no? uh -huh. y en cualquier minuto pues se, se puede perder la conexión con lo que ellos plantean entonces un, uno nunca tiene carne de miembro de nada ¿no? yo no puedo decir que sea un reproche pero sin embargo esa ilusión de, de, de ser fotografiado de ser grabado ha hecho que mucha muchísima gente eh, hable en nombre de Castaneda incluso que algunos se hagan pasar por Castaneda creo que uh -huh. comentaba una anécdota Sí. Él llegó a conocer a otro sí, Castaneda. Llegó a conocer, ¿no? sí, sí. Se presentó ante la otra persona que decía que era Castaneda, sí. ¿Cómo fue esa historia? Porque es muy divertida estar. Pues eh, creo que está que fue invitado, el, el Castaneda Real, fue invitado a una pequeña reunión en la que iba a dar una charla eh, Carlos Castaneda, ¿no? Entonces, pues él muy sorprendido, por supuesto, acudió y allí pues eh, había un individuo eh, que, se, que se presentó como Carlos Castaneda, que les dio una soberana charla a todos y que al final, cuando, este sea, eh, cuando el verdadero Castaneda se acerca, a saludarlo personalmente le dijo que por favor se refiriese a él como doctor Castaneda ¿no? y entonces pues este bueno pues estrecho la mano y estuvo muy contento de conocer ¿no? que ledic le un libro ¿no? pues ya no, no, no tengo conocimiento de ese detalle es posible no lo sé creo que sí Qué barbaridad <risa>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 Muchísimos años la única fuente de información que teníamos para conocer o comprender o intuir el mundo de Don Juan y de, la, de ese linaje de la bolquería tontica era Castaneda. Pero hace no mucho tiempo aparecen dos libros, de Thais Abelar y de Florinda Doné, que al parecer también fueron discípulas de, o, o seguidoras de la línea de Don Juan, y eso nos da nuevos datos, por un lado sobre Castaneda, porque también se comentan más detalles sobre él. Y por otro lado quizá tenemos, lo que a mí me sorprendió bastante, la, el punto de vista de la mujer, de las mujeres iniciadas en, en esa férrea y dura línea de brujería y me imagino que a ti como mujer también te, eso te, te llegaría más Sí, indudablemente los libros de ellas yo considero que son interesantísimos incluso para la gente que no tenga una especie un especial interés en este tipo de conocimiento ¿no? pero que pueden resultar muy reveladores en muchos aspectos y que son además complementarios a los de castaneda y, y dan una, una versión sobre don juan no eh, que todavía lo, lo convierte en un ser todavía más más complejo y más lleno de matices si ya eh, castaneda nos había presentado a, una, a un personaje casi legendario no con las propia eh, propias experiencias de, de estas mujeres con, con el viejo nahual pues eh, don Juan todavía cobra mayor complejidad no uno puede hacerse siquiera un, una, una somera idea de, de la terrible disciplina y, y de la y de la enormosaía y, y valentía de este de este señor ser en el ensueño de Florinda Done y Donde cruzan los brujos de Thais Abelard son esos dos libros, que nos, ambos prologados por Castaneda, ¿no? los dos están uh -huh. prologados por él que nos dan nuevos datos sobre dos conceptos fundamentales para empezar a atender y vamos a empezar ya a profundizar en ello en el mundo de la brujería tolteca el ensueño y el acecho, una como ensueñadora y otra como afechadora. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué, qué significan esos conceptos? Bueno, el sueño del acecho no son son prácticas para alterar la, la percepción eh, y además son prácticas antiquísimas fueron diseñadas por los antiguos videntes y al decir antiguos videntes ellos se refieren eh, a una antigüedad eh, que es difícil de calcular no, no están hablando de la antigüedad que les han que les han otorgado los arqueólogos y los antropólogos se supone que este es un linaje tolteca y que por lo tanto no debería de tener eh, más allá eh, pues de, de, de, de mil años se supone que los toltecas datan de eso del año mismo Eh, pero ellos hablan mm, de los antiguos videntes refiriéndose a personas que vivieron hace 10.000 años o incluso más lo cual reta desde luego cualquier idea de la arqueología o de la antropología moderna al respecto pero bueno, no, no es lo único que reta lo que ellos dicen es un continuo reto en casi todas las cosas, ¿no? Algunas personas que habían seguido durante muchos años los libros de Castaneda eh, por cosas que nos han comentado se, se, se sorprendieron muchísimo yo no sé si les encantaron porque todo el protagonismo de la herencia de Don Juan estaba depositada en Carlos Castañeda. Y para muchos, y tú también lo sabes muy bien, Castañeda casi fue, antes que Nahual, fue deidificado por muchos, ¿no? Convertido, pues eso, en el abuelo de la nueva era o el cuñado o el primo hermano de la nueva era de un montón de grupos que pretendían seguir con más o menos acierto sus enseñanzas. El, el, ¿Cómo repercute entonces en la gente que ha estado siguiéndolo tan de cerca la aparición de esos dos libros y esa apertura gradual que se está dando de, no sé si decir de Hayes, o dejan de ser un colectivo o un conjunto de personas cerrado para ir masificando las, las enseñanzas, imagino que también a raíz de eso se les habrá o se, os habrá o se les habrá acusado de sectarismo, de querer fundar algún tipo de religión o nuevo movimiento con sus sacerdotisas y pues, su gurú Pues está difícil esa, ese, mantener ese tipo de acusación, es posible que para personas que no conozcan para nada el mundo de Castaneda, eh, pues de, de lejos y sin saber nada al respecto puedan decir que es eh, una secta no pero difícilmente... que hay pues, quien Sí, sí, pero difícilmente puede ser llamada así cuando no existe un colectivo como tal cuando el supuesto líder de ese colectivo es un personaje absolutamente inaccesible incluso para los propios seguidores de ese sistema de conocimiento y cuando se insiste continuamente en que este es un camino solitario ¿no? eh, Las acusaciones de sectarismo en cuanto uno se acerca un poco y conoce a lo, la propuesta de estos personajes dejan de tener sentido ¿no? Antes antes de entramatizar ya el, el contenido de esa filosofía y de esa tradición misión de brujería y de ese linaje es accesible para un occidental que difícilmente o, o que no es fácil que tenga acceso directo a Castaneda, iniciarse en ese tipo de brujería y seguir esa tradición chamánica, por ejemplo, desde España ¿es, es factible? ¿se puede hacer? Sí, sí por supuesto, claro que se puede hacer desde cualquier sitio los límites o los impedimentos, los obstáculos no son geográficos, los obstáculos son personales no quiero decir que la dificultad estriba en que, el, en que la propuesta de ese camino es, es terriblemente difícil de seguir ¿no? y, y terriblemente exigente entonces, si acaso uno encuentra obstáculos es consigo mismo, desde luego no geográficos. Don Juan Matus es el, el heredero de otro Nahual, de un Nahual anterior dentro de un linaje, de una serie de, de sucesiones, de liderazgo dentro de esa tradición de esa tradición tolteca que supongo que ya antes estaba comentando que es muy difícil emplazarla en el tiempo no, no así en el espacio, pero que eh, alguien podría suponer que llega a nosotros alterada, es decir, ¿cómo es posible que una tradición que se pierde en la noche de los tiempos, que, que unas enseñanzas o que unas técnicas perduren durante tanto tiempo haciendo justicia a ese origen? origen que por otro lado tampoco conocemos porque también es difícil saber dónde empieza esa tradición, de dónde llegan esos conocimientos y esa percepción o esa visión del mundo Sí, bueno, pero se podría hablar de que hay alteración si hay un corpus que respetar, pero no no es, no, no es el caso, ¿no? Eh, este camino está siempre totalmente abierto y las posibilidades son son infinitas, entonces no puede haber alteración, lo que hay, hay es evolución ¿no? Cada Nahual o cada grupo de, de nuevos midentes adaptan ese sistema de conocimiento a, a, a su estado actual y a sus pretensiones actuales por eso ellos suelen hablar de bueno la diferencia entre antiguos videntes y nuevos videntes en eh, las técnicas muchas de las técnicas que practican los nuevos videntes son fueron diseñadas por los antiguos videntes lo que ha cambiado es, es el, el propósito de esas técnicas quizás los antiguos videntes estaban más anclados en luchas de, y en batallas de poder no demasiado enamorados del poder que les daba su propia magia o su propia brujería ¿no? y eso bueno pues significó para ellos terribles limitaciones y muchas veces terribles finales y ¿no? El, yo diría que con el paso del tiempo cada, los Nahuales han ido evolucionando hacia planos más abstractos donde el poder ha dejado de, de importar tanto y donde lo que importa sobre todo es atestiguar y es conocer y es acceder a, a otras realidades ¿no? desde ese punto de vista yo creo que ha habido una evolución positiva, ¿no? cada vez los Nahuales son más abstractos y Carlos Castaneda posiblemente pues sea el Nahual más eh, abstracto de este linaje, puesto que también es el último no y puesto que también eso se corresponde con su formación ¿no? él, él insiste muchas veces en que eh, este camino exige gente que esté muy bien formada académicamente o que tenga la razón muy bien asentada ¿no? porque esto es una garantía de que las personas no se vuelvan locas no comiencen a imaginar cosas que no son no se sientan portadoras de misiones divinas o de eh, visiones celestiales y revelaciones, y etcétera etcétera ellos ven muchas cosas de estas que se supone que han visto otras personas pero no han creado de ellos religiones ni dos más establecidos ni dicen haber visto a la virgen o a dios o a jesucristo no eh, ese tipo de sobriedad no para analizar los hechos con imparcialidad, una vez que uno ha pasado por ese tipo de experiencias, pues él dice que bueno, que la disciplina académica o las mentes educadas en, en una universidad, ¿no? están más mejor preparadas que, la, que las mentes de los antiguos eh, videntes o incluso de algunos de los nuevos que eran pues, pues indígenas, ¿no? Por lo tanto, tenían una capacidad racional para traer eso y darle a eso significado pues menor, ¿no? Desde luego hace falta cualquier medida de prevención y cualquier medida de precaución es buena a la hora de enfrentarse a una forma de entender el universo tan compleja y tan, tan abstracta como es la que nos presenta don Juan Matus, un personaje sobre el que ya nos adelantan algo nuestros compañeros. Nos conocimos allá en México, en la ciudad, eh, inmediatamente nos identificamos como hermanos, puesto que llevamos la misma tradición. Entonces yo conozco como Carlos una sola parte, la amistad de esa tradición. Lo que tiene que hacer la ciencia actual es confirmar, corroborar que el pensamiento indio de nuestros antepasados era un pensamiento científico. se conoce el significado de los símbolos estamos diciendo lo mismo gracias, muchísimas gracias las enseñanzas de los brujos toltecas plantean la existencia de infinitos universos y mundos vecinos al nuestro otras realidades a las que podemos acceder a través de diferentes prácticas Don Juan Matus era uno de esos brujos Según la obra de Castaneda El Nahual Juan Matus Pudo vencer a la muerte y viajar a esos Otros mundos en cuerpo físico Desapareciendo de este plano para siempre Muchos intentaron hablar en nombre de Don Juan Y muchos intentaron también Seguir sus pasos en la brujería Pero muy pocos lo consiguieron Ya que la brujería tolteca Encierra muchos riesgos Y la vida es uno de ellos. Nuestra invitada puede advertirnos de algunos de esos peligros. cómo conoció Castaneda a Don Juan y cómo Castaneda se inició en su camino a convertirse en Nahual cómo fue el caso de Don Juan cómo Don Juan se, se encontró con esa tradición tolteca pues eh, bueno yo lo único que sé al respecto es lo que a, su tiros, ¿no? sí, a tiros sí, más o menos lo que supongo serán otras personas que han seguido de cerca de Eh, lo que Castaneda ha contado al respecto eh, Don Juan eh, trabajaba en, en una especie de hacienda En unas condiciones eh, casi de, de, de esclavitud no Y absolutamente humillantes Tenía eh, muchos problemas con el capataz Era un indio don Juan además eh, joven Y de un carácter violento y agresivo Y finalmente acabó teniendo un enfrentamiento fatal con el capataz Y este le disparó Y, y don Juan pues cayó eh, prácticamente herido de muerte pues, eh, bueno, pues a, los, a los pies del anterior Nahual y ante sorpresa del anterior Nahual también que no tuvo pues otro remedio los nahuales consideran ese tipo de señales como señales inequívocas del espíritu y no, no tuvo otro remedio que hacerse cargo de, de don juan y bueno pues empezar por tratar de que no perdiera la vida y por, por recuperarlo físicamente no y después pues eh, por meterlo en su sistema de conocimientos hasta hasta la era de Castaneda, en eh, los anteriores nahuales eran en ese aspecto mucho más implacables eh, cuando el espíritu creían que les, de les determinaba determinada eh, a una determinada persona y le señala a una persona, él, la metían en, en, en su mundo, quisiera o no, y al margen de su voluntad. Eh, Castaneda eh, a ese respecto es completamente diferente y él exige de, de la gente pues una aceptación total y un conocimiento previo total de qué es lo que se están metiendo. ¿no? Yo diría que ahí ha variado también bastante el estilo. ¿no? Pero él sí que fue de cierta manera víctima, entre comillas, del mismo sistema que el anterior en Nahual, es decir, él fue a hacer una tesis doctoral y, y lo metieron en un asunto en, en el que él no, no sabía nada, ni esperaba nada, ni incluso quería nada, ¿no? ¿Y qué es lo que lo están metiendo? Porque la percepción o la forma de entender la vida y la muerte y el universo como una especie de capas de cebolla sucesivas, decir ¿cuál es la, la percepción o la, la ideología...? Que tendría esa tradición tolteca existe un más allá de qué es esa segunda atención cuáles son las bases de, ese, de esa forma de filosofía. Es casi imposible eh, resumirlo en, en pocas frases no pero yo creo que eh, lo, lo esencial o, o quizás parte de lo esencial de, de esta filosofía tolteca eh, es que somos eh, los, los seres humanos consideran los seres humanos como individuos que perciben ¿no? eh, de, y, y perciben de una manera que los videntes eh, han determinado que es a través de un, de un sitio que llaman el punto de encaje al que, que es un término con el que estarán familiarizados los lectores de, de los libros de castaneda dicen que el punto de encaje es algo que está situado aproximadamente a un metro de nuestra espalda y que tiene el tamaño de, de una bola de ping-pong y a través de todas las emanaciones que de, de todo lo vivo las que pasan a través de ese punto de encaje es las que los seres humanos percibimos y a través de esas percepción es como construimos nuestro mundo esto no quiere decir que no existan otros mundos sino que existen otras muchas emanaciones que al no, pas al no pasar por ese lugar específico no son aprendidas por nuestra por nuestra conciencia el asunto es que yo sé que invirtieron un poco en, en artistas en el arte de variar, modificar la posición de este punto de encaje y trasladarla a otros lugares, de manera que otras bandas o emanaciones de la realidad pasaran a través de él y ellos pudieran atisbar que son esos otros mundos y ellos aseguran además que son mundos definitivos, tan reales como este, mundos donde uno puede vivir o morir. Eh, hablan de dos conceptos, antes lo dejamos un poco descolgado dos conceptos o dos técnicas o dos formas de moverse en esos mundos el arte del acecho y el arte del ensueño exactamente, sí. estas fueron las técnicas diseñadas por los antiguos videntes precisamente para mover el punto de encaje o para acceder a otras percepciones o a otras bandas de percepciones el, el acecho, el ensueño perdón eh, es eh, la capacidad de mover el punto de encaje a través del uso consciente de nuestros sueños eh, los mm. videntes de esta tradición aseguran que mientras estamos eh, soñando todos los seres humanos tenemos un movimiento leve del punto de encaje de ahí vienen pues los sueños que todos tenemos lo recordemos o no el, el uso consciente de esa facultad y el mover durante los sueños el punto de encaje a determinados lugares específicos para acceder a esos otros mundos sería el arte de, de este tipo de, de, de conocimiento algo para nada sencillo que cuesta muchísimos años de trabajo y sobre lo que por supuesto no hay garantías de poder poder conseguirlo no hay en este mundo no hay garantías de nada, no es un mundo de comerciantes, uno no invierte para ganar nada, eh, uno intenta y bueno, puede ser que salga, ¿no? Sí, sí, el intento lo quiero. <risa> Tenemos una llamada de Valencia, Salva, buenas noches. Hola, buenas noches. Te, ¿Tú conocías Laura de Castaneda? No. ¿Y qué te parece lo que estamos contando? Eh, pues mm, una, un tema bastante interesante, ¿no? Lo que pasa que mm, de pasada creo que habéis a, hablado de los chabones, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Os habéis referido a los sudamericanos? Sí, en es principio estamos usando la tradición sudamericana. Quisiera a la invitada, que no sé cómo se llama... Eh. Concha Labarta. ¿Cómo? Concha Labarta. Eh, buenas noches, Concha. Hola, buenas noches. Mira, quisiera preguntarte sobre la polémica de los chamanes, ¿no? De, de si curan psicológicamente... Eh, Por, por, porque elevan la autoestima del paciente o, o porque ellos eh, transmiten energía positiva con la imposición de las manos, ¿no? Ese, ese es un punto, voy a ser breve, ¿no? Son, que quiero comentar tres cosas. Uh -huh. Una era esa. La otra es, es una interpretación mía de la Biblia que yo creo que la, Bibli, la Biblia fue fue escrita por Abraham. Uh -huh. ¿Eh? y, y me digas luego lo que opinas. Yo creo que Abraham, eh, que era un ladrón de un pastor y un, bueno sí. una, una persona casi peor que mario cono ¿no? y, y se fue con unas ovejas a cierto territorio sí, sí. y llegaron pues eh, gente y dijo que ya ve eh, le, le había hecho de subir a subir con su hijo a la montaña uh -huh. eh, y claro entonces metió un poco miedo ¿no? como diciendo si ya ves capaz de, de, de pedirte que mates a tu hijo entonces la gente se fue Y, y, y él se quedó con su territorio bueno, luego, Y luego otra interpretación que, que le dijo al faraón Que era su hermana y era su mujer Luego le metió miedo con Yahweh Y por eso le dejó ir a Abraham Con el resto de gente ¿no? o sea sí. Creo que la Biblia está escrita por, por Abraham sí. y, que, y que Dios no nos ha hecho A nuestra imagen y semejanza Sino, sino que Dios ha sido hecho por, A imagen y semejanza del hombre o sea, que está inventado Dios sí. no existe como Dios y creo en una energía positiva Suprema, dime, dime, Salva, y la tercera, yo tomo nota de lo que estás preguntando sí, ¿y, y la, la tercera, tercera? Eh, Espérate que, que, mira, como tú ¿no? el, el espacio en blanco, me he en blanco Una era la Biblia, la otra era Lo, lo chamanes, chamanes. la sugestión, sí, sí y, y la tercera Era mmm, Si O sea, si ella cree eh, ¿Ha visto la película de Eliseo Subiela, señora, señorita o señora Concha. Señorita Concha, ¿has visto la película de Kim? Eliseo Subiela, cuando cuando mueras, dime dónde te vas cuando mueras y no, no, no lo has visto bueno, pues es un poco que eh, la vida eterna, la reencarnación uh -huh. y que si vives con amor eh, alcanzas eh, la y, y existe la eternidad ya pues, está, gracias, termino no, tus preguntas nos van a valer para seguir de por acuerdo, un... termino Escuchas por la radio, ¿vale? eh, muy interesante un abrazo, saludo, no, mío no, de todos hasta luego, hasta luego. Por partes, Concha, la tradición chamánica, eh, yo me imagino que Salva se refiere a los chamanes occidentales o a los que hay por aquí pues van de chamanes, ¿no? Curan por su gestión, por la energía de sus manos, curan, diría yo, ¿son chamanes? No todos son chamanes, no todos curan. Y sí yo creo que sí que hay chamanes que curan los que yo, algún creo haber conocido a algunos de ellos eh, respecto a los mecanismos por los que curan pues no no tengo seguridades no pero un poco lo, son los temas que estamos manejando todos eh, hay, hay una parte de, de suión eh, y hay una parte creo de transmisión de algo de, de la vitalidad o de la fuerza vital de esa persona al enfermo creo que los chamanes sobre todo son mm, maestros y, y artistas en, en el arte de despertar los mecanismos auto activos del, del cuerpo del enfermo algo que nuestros médicos han olvidado cómo hacer ¿no? y que muchas de sus curaciones son curaciones que realiza sobre sí mismo el propio enfermo no el chamán pero sí que el enfermo auspiciado por la fuerza y la creencia y la vitalidad de esa persona a la que llamamos chamanes las cosas que cuenta Castaneda y la tradición tolteca podían ser también pura sugestión ¿O mover la sugestión en los lectores de sus libros, en sus ensueños, en sus sueños no, o sus fantasías? No, las cosas que cuenta no son pura sugestión. Eh, yo lo que sí creo es que ellos pueden recurrir a la, a la sugestión. De hecho, don Juan recurrió a la sugestión y a muchísimas otras eh, a muchísimos otros artilugios para tratar eh, de mover en, a, sus a, a sus alumnos de su sitio. no Pero es que esto es, es algo lógico. Estamos muy anclados en una descripción del mundo y verdaderamente se necesitan shocks fuertes para eh, convertirnos en... en esto es lo que don Juan quería ¿eh? o lo que don Juan pretendía en personas mucho más sutiles y mucho más livianas carecemos de, de esas condiciones normalmente ¿no? la segunda cuestión de Salva ¿tú crees que Abraham escribió la Biblia? pues es algo que jamás me había planteado y sobre lo que prometo meditar sin embargo, sin embargo el ejemplo de Abraham y de la, que se le pide la muerte de su hijo y otra serie de episodios que aparecen sobre todo en el Antiguo Testamento de determinadas entidades ángeles, arcángeles, serafines, querubines el mismo Yahvé que aparecen, que piden cosas a veces un poco crueles, podría tener cierta similitud con otros personajes de los que se habla en la tradición tolteca, los voladores, los seres inorgánicos, algo que los, le los lectores de Castaneda habrán escuchado alguna vez, y que podría tener similitud con otro tipo de entidades de los que se habla en casi todos los movimientos de la nueva era. Dentro de la tradición tolteca que serían los voladores y los seres inorgánicos? Pues eh, podría tener similitud pero el, el propio Castaneda cada vez que se le hace, o se le pregunta, o se le hace referencia a que trate de relacionar los conceptos de su, de su sistema de conocimientos con los que dice con los de otras tradiciones o demás él siempre eh, elude esa cuestión eh, pues porque argumenta eh, que no conoce lo suficiente a las otras tradiciones ni los otros sistemas, que él simplemente es un practicante y un conocimiento de, de un sistema concreto que es el que elevó don Juan y que ya tiene bastante complejidad en sí misma eh, yo en lo personal pues eh, a lo mejor de, de, de, de algunas veces equivocadamente, sí que en ...determinadas similitudes, ¿no?, entre cosas que contaban otras tradiciones... ...y que también podían estar recogidas por esta con nombres diferentes. De hecho, el, el, el oyente que nos ha llamado ha comentado al final de, eh, de, de su pregunta sobre la Biblia... ...y sobre Abraham, un, un concepto que es, casi podría ser un concepto tolteca... ...al decir que, que Dios eh, como tal no, no existe, ¿no? Eh, no quiero decir con esto que los eh, m, videntes toltecas sean eh, ateos, ateos, ni nada personas. parecido, ¿no? Eh, pero desde luego lo que ellos rechazan totalmente es la idea de este dios antropomórfico o de un dios con las cualidades humanas no ellos eh, bueno pues optan por la idea de que existe una fuerza eh, descomunal a la que los antiguos videntes llamaban águila que es una metáfora, puede llamarse águila puede llamarse el espíritu, puede llamarse el dios como quieras, pero siempre he entendido como, como una entidad que es eh, imposible de, de, de hablar de ella imposible incluso ni hacerse a la idea con nuestras facultades racionales ordinarias y de las que los videntes solo pueden tener eh, leves atisbos, ¿no? Eh, y a este respecto, pues para ellos resulta insostenible la idea de un dios antropomórfico con las cualidades del hombre, con los atributos del hombre, eh, no tiene sentido para ellos. Ellos dicen que esta, esta fuerza que da vida a las cosas tiene su, eh, su parte humana es tan pequeña, ¿no? Porque hay otras muchas partes, además, de la humana, ¿no? Eh, considerar que el que Dios es antropomórfico es eh, otorgarnos un papel y un, una posición en el universo eh, de preferencia, ponderancia que no viene al caso, ¿no? Somos mucho más eh, humildes que todo eso, ¿no? Acabas de mencionar el concepto del águila y del espíritu. Como, como se dice, vulgarmente me lo dejas a huevo. es como el programa funciona solo? ¿Cómo va solo? Porque la tercera cuestión que planteaba Salva era el tema del más allá, de la reencarnación. Eh, ¿Ese tipo de conceptos post-morte que aparecen en otras filosofías tienen sitio en la, en, en la vía del guerrero, en la tradición tolteca o... O vamos, yo, yo ya lo sé, pero que lo digas tú, o la visión que tienen ellos de la muerte, la percepción de la muerte, el concepto de la muerte es más cruel y más inamovible. Bueno, yo no, sé no sé si es la palabra apropiada sí. bueno, a lo mejor puede sonar cruel desde, desde una perspectiva humana no es decir, pues si nosotros aspiramos a, a valores de, de justicia o de bondad en los términos en que normalmente los entendemos pues el sistema que estos eh, videntes están diciéndonos, que no es que nos propongan es que nos están diciendo qué es lo que han visto y lo que han atestiguado y que esto es así pues puede dejarnos un poco estupefactos ¿no? pero no creo que sería la, la palabra crueldad eh, la más adecuada ellos insisten en que vivimos en un un universo depredador... predador la depredación puede verse perfectamente en nuestro mundo eh, todos nos alimentamos de todos no física y espiritualmente y esto ocurre también en, en las capas sucesivas, en otras capas de realidad eh, más altas, más bajas, pero es un sistema de depredación permanente y no he oído nunca en, en ellos eh, alusiones a eh, conceptos que fueran similares a la reencarnación, ni mucho menos lo que eh, les he oído decir es que la muerte eh, supone el otorgar o el devolver la fuerza vital que nos fue prestada en un principio el, el devolvérsela a esa fuerza original, enriquecida por todas nuestras experiencias ¿no? y que bueno, pues eh, uno sencillamente pasa a formar parte de esa fuerza original y pierde toda sensación de identidad o demás, por lo tanto no hay aquí eh, paraísos, no hay cielos no hay dioses ¿no? Ni, ni imágenes tan idílicas como las que nos presentan otros otros caminos ¿no? que en definitiva es una forma de decir que no hay vida o por lo menos conciencia individual después Pero, de la muerte, sí, efectivamente. que efectivamente aire haya... Y la devora nuestras conciencias. Así es para el, el hombre corriente. Ellos afirman, precisamente su propuesta es que hay una posibilidad para todo para todos los todo todo lo que está vivo los hombres incluidos hay una posibilidad de escapar a esto no es a lo que ellos llaman pues escapar, escapar al águila o a lo que los antiguos chinos taoístas llamaban pasar por el ojo del dragón porque también los el antiguo taoísmo tenía este conce, esta visión del, de las de las cosas ¿no? y ellos afirman que hay un camino es el precisamente el camino del guerrero y, y esto pues eh, da unas posibilidades inauditas que de otra manera pues carecemos de ellas de esa condena natural a ser devorados por el águila tenemos una puerta de escape una posibilidad de escapar a través de una serie de técnicas no, no me hables de ellas solo dime sí o no sí. existe una posibilidad y de esas técnicas de escape vamos a hablar en nuestra segunda hora <risa> vayan preparando papel y lápiz porque a lo mejor vamos a escuchar tal vez la única posibilidad la única forma de conseguir una estrategia para seguir viviendo después de la muerte nosotros volvemos en unos minutos no se vayan yo Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia el mundo desconocido. Espacio en blanco. Mucho más que se puede imaginar. Y comenzamos comenzamos nuestra segunda hora, tenemos todavía un montón de contenidos por delante, tenemos que enfrentarnos a los astros, a la astrología psicológica, tendremos nuestras noticias, nuestras cartas, nuestra especial línea blanca para la que ya pueden, eh, no pueden empezar, no pueden ser. Unos secretos, unas técnicas y unas prácticas que han aparecido ahora a finales del siglo XX marcando una revolución en la tradición del linaje tolteca. Algo que nos adelantan ya nuestros compañeros. Además de patatas y papilla de mijo, los yaros también comían carne. Criaban llamas, que ya se ha distinguido en esta región sobre los depósitos hay grabados varios animales que servirían sin lugar a dudas a un propósito mágico los sacerdotes Yaro leían el futuro en las vísceras de las llamas sacrificadas las predicciones de sus oráculos a menudo se hacían bajo los efectos de la droga una ingestión dosificada de plantas venenosas como los capullos de la catalpa les ponía en trance muchas las tradiciones chamánicas que utilizan las drogas alucinógenas como una herramienta para acceder a otras realidades Carlos Castaneda se inició en las enseñanzas de Don Juan consumiendo el peyote una droga alucinógena utilizada por los indios yaquis de México durante siglos sin embargo las cosas han cambiado en la era del nuevo Nahual, las enseñanzas y los métodos de iniciación han evolucionado. Técnicas físicas y una férrea disciplina gimnástica han venido a sumarse a las técnicas de los brujos. Es la tensigridad. Nuestra invitada nos revela esta nueva técnica de la brujería de Castaneda. Hablábamos de una tradición de miles de años, una tradición impecable que se mantiene de Nahual en Nahual hasta que de repente con el Nahual Castaneda pues hay una auténtica revolución. El mundo de los brujos se abre más públicamente y yo no sé si, si fue factor detonante en esa revolución o por lo menos fue algo que tuvo su peso la reaparición de la mujer Nahual después de 10 años de estar no sabemos dónde. ¿no? ¿Cómo fue esa historia? Él por lo menos ha dicho en varias ocasiones que así fue que la reaparición de la mujer nahual eh, cambia todo y que un poco bueno pues el, el silencio y el anonimato al que habían estado en el que habían estado durante años él y todo su grupo después de la partida de don juan eh, pues eh, cambia totalmente con, con la vuelta de la mujer nahual ¿Qué es la mujer nahual? la mujer nahual es eh, la contraparte eh, del, del hombre nahual obviamente como lo dice la eh, como lo dice la propia palabra en, en este caso en la contraparte de, de carlos castaneda tiene el nombre de, de Carol Tix eh... que existe también, ¿no? Eh, sí, sí, es, es una mujer eh, real que ha dado eh, que conferencias y que habla de vez en cuando y además es una mujer sumamente interesante y esta mujer pues tuvo una experiencia, bueno, indescriptible vamos a calificarla así en la que desapareció durante 10 años en, en otro mundo ¿eh? en otro de los mundos posibles desapareció mmm, física y espiritualmente quiero decir desapareció con cuerpo de cuerpo entero y, y reapareció reapareció eh, ante el estupor de sus propios compañeros que no se esperaban nada parecido y, y ha cambiado totalmente un poco, bueno, pues el, el curso del linaje y qué es lo que ellos pretenden. yo diría, Dice que, que el propio Nahual eh, actualmente dice que ese es el, el factor por el que están abriéndose y están contando eh, a la gente bueno pues eh, todos los secretos de su conocimiento, puesto que ellos son los últimos y, y no va a haber más Nahuales, ¿no? lo cual no quiere decir que no haya que este sistema de conocimiento se pierda él insiste mucho en eso eso dependerá pues de, de su éxito en que la gente acceda a él lo conozca y lo practique eh, pero no va a haber como tal ya eh, más nahuales uh -huh. dentro del linaje ellos son los últimos es decir de una forma tosca y torpe Podríamos decir, para entendernos, que Carol Tix en un momento determinado desaparece en otra dimensión, entre comillas, uh -huh. Uh -huh. Eh, como es, digamos, normal dentro de la tradición de los Nahuales, que la mujer Nahual desaparezca antes que el, vamos, uh -huh. el grupo que precede, pero lo que no es habitual es que reaparezca diez años después dentro de nuestro mundo, cuando para ella habían pasado... Pues ella dice días, que ¿no? diez horas, ¿no? Diez horas. Ella dice que está normalmente acostumbra a ser una persona que, que duerme muy poco, y que la sensación que ella tuvo fue pues de tener un, un sueño largo ¿eh? y de estar 10 horas eh, durmiendo soñando pero el, el problema es que habían pasado 10 años y quiero decir que es un problema porque verdaderamente fue un shock eh, para ella misma que se vio eh, de repente en, en este mundo y que no, no podía reconocer eh, los lugares que, que eran habituales para ella las calles los los edificios eh, tardó un tiempo en, en comprender qué es lo que había ocurrido y es una manera de decirlo porque verdaderamente mente es incomprensible, ¿no? Ellos saben que para la, el razonamiento lineal, para la mente lineal, eso es algo incomprensible, pero están bastante acostumbrados a tratar con fenómenos incomprensibles mm -hmm. y mantienen ante ellos pues un grado de sobriedad de sobriedad y un equilibrio mental yo creo que digno de todo encomio. Además, además aparece, en vamos, contaba Castaneda, no sé si es cierto, porque por esto a veces cambian las versiones de, de las historias, pero que no solo apareció después de 10 años, sino que apareció pues en un momento determinado cuando Castaneda daba una conferencia sí, algo así ahí y y se donde ahí donde la, la encontró si sí, ella en realidad no es que no es exactamente que apareciera en el lugar sino que eh, una vez que, re, que reapareció en, en, en su casa y vio que todo había cambiado pues eh, buscó desesperadamente a sus antiguos compañeros y escuchó que Castaneda daba una conferencia en una librería de tucson uh -huh. y tomó un autobús eh, hasta tucson y, y entró en la, en la librería ¿no? y allí estaba él ...con un grupo de gente que lo estaba escuchando... ...y bueno, pues creo que, que él se quedó todavía más lívido... ...que ella al verlo, ¿no? Oye, algo, una, ya es una curiosidad personal... ...¿cómo es posible que Castaneda... Y, ...y muy personal... ...¿cómo es posible que Castaneda, habiendo dado tantas conferencias... ...y siendo un oscuro objeto de deseo para cualquier periodista... ...¿cómo es posible que siempre se haya respetado... ...cuando en charlas y conferencias que él ha dado me consta que había cámaras y grabadoras a mano de los periodistas, ¿cómo es posible que jamás se le haya hecho una foto ni se haya grabado de estragis, no a este personaje? Yo verdaderamente no sé cómo es posible eh, sabiendo cómo funciona el mundo de los periodistas sí. y cómo somos los periodistas ¿no? pero eh, ha sido posible podemos atribuirlo a la casualidad a su poder personal a, a, no sé, podemos atribuirlo a lo que a lo que quieras, ¿no? Pero así ha sido durante años, él ha solicitado de la gente que no haya grabaciones de su voz que no haya fotografías y la gente pues asombrosamente lo ha respetado no todo tipo de gente lo ha respetado curioso, sí. curioso. Eh, y bueno y de pronto aparece una técnica, una serie de técnicas la tensigridad, la recapitulación unas técnicas pues que Quizá, yo no sé si la primera vez que se comienza a hablar públicamente de ellas... ...es en el libro de eh, Florinda, puede ser, o el de Taísa. Bueno, en, el tema, en la recapitulación ya eh, Castaneda ha hablado de ella en, en sus libros, ¿no? Taísa Velar en su libro como como acechadora y en su preparación de acechadora... ...tuvo que darle duro a la, a la recapitulación... ...y entonces, bueno, pues ahondó un poco más en el tema... ...y dio más detalles de cómo se hacía este ejercicio. La recapitulación, en cualquier caso, es, un, es una técnica muy antigua... ...inventada por los antiguos videntes y que tiene que ver que con lo que hablábamos antes de esta fuerza descomunal que nos presta eh, la energía para vivir y que luego cuando se acaba el ciclo pues eh, nos pide lo que nos ha prestado eh, los antiguos brujos descubrieron eh, que elaborar un facsímil eh, o diríamos una réplica de la vida de uno eh, con sus más mínimos recuerdos y ofrecerse la, al águila o, o a esa fuerza eh, era suficiente para que esa fuerza liberase a la persona eh, no saben por qué, para ellos también es algo incomprensible como cómo puede contentarse con una réplica de la vida de alguien pero parece ser que nada más desea las experiencias y por lo tanto si se le ofrecen las experiencias deja libre a la, la conciencia de ser no y la deja pasar hacia otros hacia otros planos Decías que era una acechadora, y que antes nos, dejó, nos quedó un poco colgado el concepto del de acecho frente al del ensueño. Eh, hay un par de ilustraciones bastante gráficas de la dureza del arte del acecho en, en la historia de Castaneda y de las brujas al hablar por ejemplo de bueno pues de que creo que fue florinda la que fue obligada durante un año a vivir como una sí, mendiga tasa sí. fue durante un año y, y Castaneda también durante dos años como cocinero mm -hmm. no como es mm -hmm. la historia sí exacto el, el, hablábamos antes del, del ensueño del uso de los sueños eh, para alterar el estado perceptual o para acceder a otras realidades eh, el ensueño sería una de las vías que utiliza la brujería tolteca o este mm -hmm. linaje para acceder a otros mundos y, y el acecho sería la segunda de esas vías eh, el acecho consiste en en, en esencia en, en maniobras de comportamiento absolutamente controladas por la persona en que modifica su estado de ser y se pro, y produce una transformación total aquello en que desea transformarse eh, los brujos educaron de una manera durísima a isabellar en este en este arte no eh, la hicieron vivir durante un año como una mendiga pero al decir vivir como una mendiga no era como una mendiga horas no es decir era como una mendiga 24 horas al día noche y día pidiendo por las iglesias hasta que realmente se transformó en una mendiga la hicieron vivir como un chico y vestir como chico y adquirir todas las características varoniles durante otro largo tiempo. Y a continuación la hicieron vivir como una eh, muchacha... Eh, cargada de todos los atributos de la feminidad y que buscaba pretendiente y después eh, la hicieron la hicieron es decir eran todo maniobras de comportamiento ¿sí? en la en el que obligaban a, a taiisa a velar eh, a, a, a mover continuamente su punto de encaje a ser fluida ¿sí? a transformarse en aquello eh, en, que, que, en que quisiera transformarse para eso obviamente no puede hacerse si no hay un trabajo personal enorme en que todas las cualidades del ego ¿sí? eh, desaparecen ¿no? entonces es un, es un, un, un trabajo dificilísimo Sí, efectivamente, en el que la propia Taisa eh, lo recuerda a veces con lágrimas en los ojos porque eh, fue para ella pasar por experiencias eh, dificilísimas, creyó que no podría soportarlo pero Taisa Velar, si vamos a escuchar eh, y si creemos a Carlos Castaneda hoy es la es una maestra en el arte del acecho, es decir, que las las técnicas funcionaron, ¿no? Yo no lo dudo. Eh, vamos a ver qué duda tiene Antonio de Madrid, así nos damos un respiro. Antonio, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué te parece lo que estamos contando? Muy bien, muy interesante. Hombre, yo lo que me gustaría saber y preguntarle a Concha si todo el mundo de Castaneda es realmente un, una filosofía o es una literatura, la realidad fantástica, ¿no? Eh, no sé, a mí me parece lo mismo que habéis comentado, ¿no? Que no haya una imagen de él. Yo soy también de los medios de comunicación y me parece que es imposible, ¿no? Me parece realmente imposible. Yo... No todos, no soy un conocedor profundo de su obra, pero vamos, he tenido curiosidad como muchos en los años 70. Y, y bueno, pues es curioso que, que, que ahora estemos hablando de Castaneda, ¿no? Pero es interesante. Yo creo que, en parte, a mí me, me he hecho preguntas, ¿no? Una multinacional que se ha convertido, ¿no? Carlos, el, el primer libro era un libro fantástico, los otros, pues no sé, a mí me, me decepcionaron un poco. Yo le quería preguntar a Gocha realmente eso, ¿no?, si, si, si es literatura o si es filosofía, y después, aparte, de que me contara, o si ella hiciera una interpretación del vuelo que cuenta Castaneda del libro de Don Juan, uh -huh. que, lo, que lo describe tan bellamente, si ella... Puede hacer una interpretación de su vuelo. ¿no? Gracias Antonio, ¿escuchas por el receptor? Sí, sí, gracias, gracias. El vuelo. El vuelo y la literatura, ¿no? Sí, quizás vamos por partes. Lo que cuenta Castaneda es una filosofía, es una literatura, es una realidad, es la tercera opción que no... No, yo creo que, que los... los... Eh, mi opinión personal es que los brujos eh, pueden son filósofos, eh, son poetas, eh, pueden ser muchísimas cosas, de hecho se caracterizan por ser muchas cosas en una, pero sobre todo y ante todo son seres pragmáticos que tratan con hechos pragmáticos. Con esto quiero decir que lo que... por lo menos lo que yo he visto es que Castaneda y su mundo se comportaron tal cual se describe en los libros y siguen unas premisas eh, muy estrictas y siguen un camino en el que están plenamente involucrados no ah. creo, por lo tanto, que podamos hablar solamente de literatura Antonio se extrañaba de, bueno, lo que comentábamos antes como compañero de medios de comunicación, sí, sí. ¿cómo es posible? yo también me extraño, pero no, no tengo respuesta a ese lo único que sé es que eh, así ha sido, ¿no? quizá se me ocurre ahora de pronto tal vez la gente que accede a Castaneda, a este o medios de comunicación llega él porque tiene cierto interés Y tal sí, vez sí, en ¿no? ese momento, cuando cuando se conoce a Castaneda, antepongas ese interés personal a tu interés periodístico, ¿no? Es Quizá por eso no sacas la cámara ni la grabadora. Pues es, es, es muy posible, ¿no? También son eh, personalidades muy muy fuertes, muy magnéticas, son personalidades poderosas que, eh, bueno, pues eh, eh, resulta, eh, por momentos resulta, no, no, no, no se te pasa por la cabeza violar. Ese, ese sistema no violar esa solicitud que ellos te han hecho y, y ocurre así se te pasa concha se te pasa se te pasa se te pasa sí, pero luego pasa. pasa se te pasa pero luego pasa y lo del vuelo que es lo más importante como es tu percepción del vuelo como entiendes ese vuelo esa escapatoria de la muerte Eh, yo no sé si él se está refiriendo a la escapatoria de la muerte o si se está refiriendo, no sé si Antonio sigue en... no, no, no sigue o si se estaba refiriendo a esa descripción eh, que Don Juan hacía de, del vuelo y de la transformación de Don Juan en cuervo y, y demás, no sé exactamente a qué tipo de vuelo se está se está refiriendo, ¿no? Si nos referimos a, al de Don Juan, cuando Don Juan como hombre en Agual se transformaba en animales o viajaba eh, como animales, pues el, el, en los propios libros posteriores eh, se da una explicación de esto y Castaneda lo, lo ha dicho en otras ocasiones eh, so, es el arte de, de los brujos precisamente, él conseguía traer, trasladar su percepción eh, hasta hacerla coincidir plenamente con la percepción de un cuervo es una maniobra sumamente difícil y, y de eficacia relativa es decir, que los eh, modernos brujos no están precisamente por la labor de dedicar su energía a percibir como cuervos o como leones, ¿no? pero es algo que se podía hacer, ¿no? y que de hecho se hacía. Me imagino que entonces Antonio ¿A que si se trata de una proyección de la conciencia, entre comillas, es decir, que, eh, y siempre entre comillas, pero para que nos entendamos en este mundillo, como una especie de experiencia astral o de vuelo astral, identificándose con la figura de un cuervo, o una metamorfosis física en la figura de un cuervo? Pues esto es, eh, es, es un enigma eh, pues sí, incontestable, claro. incontestable, ni los propios brujos saben eh, exactamente qué es lo que se transforma, ¿no? Eh, es decir, ellos eh, viajan, ¿m? a veces viajan con una eso que llamamos proyección de sí mismos, lo que ellos llaman el cuerpo energético o el doble, eh, y otras veces el doble es una réplica tan perfecta del cuerpo físico que arrastra al cuerpo físico. Eh, don Juan obviamente era un, un, un maestro en ese arte y podía hacer ambas cosas eh, como quisiera. Quisiera, ¿no? aunque eso resulte muy muy improbable de creer no pero podía hacerlas y, y de hecho pues la mujer nahual y algunos de los miembros de este grupo actualmente también han pasado por experiencias similares por eh, Puede ser solamente una experiencia del doble, solamente es decir, bueno, casi nada. casi nada, ¿no? Y puede ser también una experiencia en que el doble, diríamos, que atrapa o arrastra consigo al, al elemento más material o al cuerpo físico, ¿no? ¿no? No existen limitaciones a ese respecto, dicen los brujos, de, al respecto de lo que se puede hacer. Las posibilidades son inconcebibles y los riesgos también. Bueno, evidentemente esas historias del vuelo nos quedan muy lejanas sí. o le quedan muy lejanas a las personas que se inician o que quieren iniciarse en ese camino. Y para iniciarse en ese camino antes hablamos por un lado de la recapitulación y ese concepto de tensigridad, que son una serie de, de bueno, que qué son, qué es la tensigridad. Sí, la tensigridad es la quizás la mayor novedad o lo que ha supuesto la apertura del del mundo de Carlos Castaneda es lo que lo que Carlos Castaneda quiere transmitirnos ahora en estos momentos a todo el mayor número posible de gente que esté interesada en ese tema. Eh, la tensividad no tiene un origen tampoco actual. Ha sido diseñada siguiendo los estrictos patrones de los brujos antiguos. Cada uno de, de ellos, Carlos Castaneda, tais Blar, Florinda Donner y la mujer Nahual, Carol Tix, recibieron eh, una línea de lo que los eh, antiguos brujos llamaban pases mágicos. Eh, los pases mágicos estaban pensados y son antiquísimos, ya digo, y estaban pensados para mmm, producir una sensación. Tienen varios niveles. En primer lugar, para mmm, producir un la sensación de bienestar y una fortaleza física que era indispensable para lo que para sus aventuras y para lo que ellos querían hacer. Eh, y hay un segundo a un segundo nivel de los pases mágicos que es el de recomponer un poco, reestructurar nuestro cuerpo energético que ellos dicen que desde que nacemos o poco después de que nacemos prácticamente lo perdemos, ¿no? Agotamos toda nuestra energía en la vida cotidiana y en los asuntos de la vida cotidiana y el, el cuerpo energético pierde definición, pierde fuerza y normalmente permanece agazapado para siempre hasta que nos morimos ¿no? que es cuando entonces puede salir pero en, eh, entonces ellos es cuando argumentan eh, que sale sin mm, preparación, sale sin conocimiento, nunca antes lo ha, lo ha hecho y sale algo desconocido ellos lo que precisamente propugnan es que es posible reconstruir ese cuerpo energético en vida de una manera consciente, de una manera controlada y y acostumbrarlo a viajar por el infinito ¿no? eh, la tensibilidad eh, es el resultado de de siete años de trabajo en que los eh, cuatro discípulos de Don Juan eh, se juntaron un poco para aglutinar los pases mágicos que había recibido cada uno y para ponerlos, eh, quitarles todo eh, ritualidad el ritualismo y oscurantismo y todos estos asuntos y darles una dimensión mucho más actual mucho más asequible para el hombre moderno y el resultado son estos ejercicios eh, físicos ¿eh? pueden interpretarse como ejercicios físicos eh, pero que son mucho más que ejercicios físicos ¿no? y que, y que ya digo que tienen varios niveles o varias lecturas el, el que es más eh, asequible para todos y el que todo el mundo se da cuenta al principio es que desde luego causan bienestar físico y la gente mejora notablemente su, su salud y su nivel de vitalidad ¿no? y después se supone que el cuerpo energético tiene que empezar a formarse y de ahí eh, tiene que empezar a, las posibilidades de nuevas percepciones, no eso ya eh, bueno, pues queda para cada cual y es un segundo paso de la tensibilidad ¿no? pero el primer paso desde luego ha sido ya constatado por muchas personas que la llevan practicando durante años es una disciplina sumamente interesante de practicar y sumamente fortalecedora mencionabas el concepto de pases mágicos que por supuesto no tiene nada que ver con lo que hace Juan Tamariz o Pepe carro en no, televisión no. Eh, quizá la tensibilidad podría eh, compararse Eh, entre comillas también con una especie de Tai Chi o de serio, o catas de Kung Fu pero en, dentro de la tradición dolteca tiene tiene similitud con, eh, con algunos aspectos de las artes marciales sin duda, no porque las artes marciales en su origen también fueron diseñadas con un propósito similar ¿no? uh -huh. y por lo tanto tiene similitud y además entre los antiguos, eh, entre los anteriores eh, Nahuales y grupos de evidentes de evidentes eh, que, eh, que antecedieron a Don Juan eh, había personas que estaban relacionadas con las artes marciales, que habían viajado a China, que conocían todo esto Eh, sí que tiene que ver, pero diríamos que, que tienen también otros matices, otros aspectos diferentes, ¿no? Más propios de la tradición puramente mexicana, ¿no? Ajá. Uh -huh. En el próximo número de la revista Más Allá se publica una entrevista que Carlos Castaneda concedió hace poco en uno de esos cursos de tensibilidad hechos en, en México en Estados Unidos. En Los Ángeles, me parece. que En Los Ángeles. Sí. Y, y bueno, en los que se definen un poco las bases de ese tipo de, de ejercicios que en teoría podríamos hacer, podría hacer cualquier persona sin necesidad de desplazarse a Los, sí. los Ángeles. ni De Hay hecho, par... ellos han hecho ya, ese, han sacado ya dos vídeos uh -huh. ¿sí? en que tres eh, mujeres mujeres eh, allegadas a su grupo a los que ellos llaman los chacmoles o las mujeres guardianas, eh, ejecutan los pases y están asequibles ahora mismo en el sistema americano y en el sistema español eh, son eh, un grupo cada uno me parece que tiene un grupo de 12 ejercicios básicos de tensibilidad que son fáciles de seguir y que pueden ser eh, solicitados por todas las personas interesadas en, en un teléfono no sé si quizás conviene darlo aquí ahora o dejarlo bueno. en la... En la... Dejaroslo aquí en la emisora por si hay gente interesada. Pues yo creo que puedes darlo, seguro que nos va a llamar muchísima gente y así nos, nos ahorras el trabajo. Sí, bueno, pues solicitar, para solicitar eh, estos vídeos, eh, llamadas internacionales, el prefijo es 214 y el teléfono es 243-6809. ¿Hay que hablar inglés para pedirlos? No, no supongo que habrá allí gente que hable español Porque entre el grupo de, de, de este Nahual hay muchas muchos hispanohablantes ¿no? Pero quizá no debemos engañarnos La tensibilidad no es la panacea para, para escapar al águila Supongo no, que es un punto de partida Ellos hablan de, de, de varios niveles de trabajo ¿no? Y la tensibilidad es el nivel 1 Es lo que eh, eh, Castaneda llama brujería 1 no uh -huh. Diríamos que es un punto de partida Para bueno, posicionar el, el cuerpo y la mente en, en un lugar ideal desde el cual poder seguir trabajando en otros aspectos más complejos ¿no? eh, la tensibilidad eh, tiene parte de, de, un, de un concepto que yo creo que es importante eh, ellos nunca, han, eh, los toltecas y, y los brujos actuales no creen en la, en la dicotomía entre el cuerpo y la mente o entre el, el cuerpo y el espíritu, ellos hablan de un dualismo en el ser humano que es el del cuerpo físico y el del cuerpo energético eh, la tensibilidad está hecha precisamente eh, no solamente para proporcionar bienestar y para mejorar la salud sino también para ir, como ya he dicho conformando ese cuerpo energético dándole forma, dándole estabilidad, diríamos y, y, y bueno, y para aprender otra serie de factores que son esenciales en su conocimiento, como es eh, aprender a callar el diálogo interno y otros muchos aspectos de los que Carlos Castaneda ha hablado repetidamente en sus libros ¿Y la sí, sí, sí. mucho más. Pues supongo que es un buen punto de partida, quizá la pensibilidad una forma más accesible para el racional y pragmático hombre moderno de acercarse a una tradición milenaria, pero luego queda mucho camino por delante, ¿no? Sí, indudablemente esto es solamente el comienzo, ¿no? pues... Pero en cualquier caso pues es un comienzo, un comienzo válido. Sí que quería añadir que bueno, pues porque siempre hay gente interesada y gente que ha viajado eh, incluso se ha recorrido varios países buscando a Castaneda o buscando a alguien que le diera pistas de Castaneda eh, a finales de este mes de de, de enero en México ellos van a celebrar eh, un, un seminario en que van a enseñar eh, tensibilidad y en que el, en el que va a estar presente el propio Carlos Castaneda ya lo han anunciado tienen otro previsto en, en Estados Unidos en Los Ángeles en el mes de marzo este será exclusivamente dedicado a mujeres y para bueno pues para el, el, este para transmitir este conocimiento a las mujeres y, y en fin hay una serie de, de, de seminarios siempre continuos y están organizándose y Y en el mismo teléfono que he proporcionado antes, pues la gente puede tener información de dónde son, de cuándo son y de un poco las condiciones y demás. Yo creo que un día vamos a tener que volver a hablar de Castaneda, aún queda mucho que decir. Pues sí. Gracias por estar aquí, por contarnos esas cosas, Concha. A vosotros por aguantarme. Gracias, hasta siempre.